¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, acá. ¿Cómo fue la reunión? Eh, bueno, eh, la reunión la tuvimos hace dos semanas、Ajá. atrás y, bueno,、eh, por, en muchos sentidos y tal vez en general fue un poco ambivalente, como bueno, suelen ser los, los discursos oficiales, indistintamente de la ideología, ¿eh? En este caso concreto,、eh, nosotros habíamos.、Eh, Digamos, logrado, se nos había ofrecido esta reunión、uh -huh. eh, con la contraprestación de no presentar la ordenanza、eh, de la declaración de emergencia cultural en, el, en la localidad.、Eh, entonces, nosotros entendimos esta reunión como una instancia superadora para、eh, bueno, lograr los puntos de la ordenanza, pero vía institucional en diálogo directo.、Uh -huh. que en muchos sentidos es una ventaja porque uno está ahí、eh, con compañeros y compañeras. Eh, directamente dialogando con el Ejecutivo.、Uh -huh. Entonces,、eh, de dos cosas concretas en un principio nos, nos dijeron: una de las cuales es que el Fondo, no, perdón, el Presupuesto、eh, Provincial de Incentivo a la Cultura y al Turismo, el famoso ASAP,、uh -huh. eh, que sí va a bajar, en teoría se va a bajar este mes una primera tanda, aparentemente serán dos o tres tandas. Eh, para el municipio de Pilar son un millón o o c h 1.800.000 y pico. He、eh, dividido c i n c u espacios. n cinco t a y e ...este... Y bueno, de esa primera tanda, que en teoría es esta semana,、eh, sí. para lo cual、eh, este jueves tenemos una reunión、eh, con Cultura en Red vía Zoom para, para determinar si vamos el viernes o el lunes de la semana que viene.、Eh, bueno, entonces.、Eh, Esta primera bajada es s o l o para comprar、eh, elementos e insumos、eh, sanitarios,、sí. sea alcohol en gel, lavandina,、eh, mascarillas,、eh, salmamparas, pero no sé si es la palabra. Este, así que eso por un lado. Después, por otro lado, también、eh, un, una inquietud importante que teníamos con, con el sector y específicamente con trabajadores、eh, del arte y la cultura. Lo que sería independientes, o sea, que no estén asociados a espacios específicamente,、uh -huh. eh, era, bueno, si este presupuesto es para espacios、eh, y escuelas y, y demás, ¿qué pasa con、eh, trabajadores que no, no están asociados y que, no, y que trabajan por su cuenta, básicamente hablando en criollo?、Uh -huh. Y dicen que no hay todavía una forma de, de ayudar. Que digamos que no tienen que encontrar la forma burocrática principalmente、eh, para poder、eh, otorgar a personas eh, físicas eh, líneas de subsidio, porque en paralelo a, a este presupuesto provincial, lo que ofrecieron, como es sólo para comprar insumos, que, que es para satisfacer necesidades de protocolo.、Mm. Eh, Lo que estaría faltando es claramente la ayuda para que、eh, los espacios puedan afrontar、eh, los gastos, las deudas que, que venimos juntando como, con pala mecánica este, estos últimos meses de, de, de pandemia y cuarentena.、Mm. Así que、eh, tuvimos esa inquietud respecto de trabajadores independientes y, y por ahora no hay una forma, dicen que capaz、eh, se puede hacer algún. Punto efectivo、eh, en algún cajero, por ejemplo, o se puede hacer、eh, vía monotributo, pero para eso la gente se tendría que,、eh, que inscribir en la FIB. Así que están viendo alternativas.、Eh, nosotros creemos igualmente que es mucho más sencillo que eso. Eh, eh, si bien la burocracia es siempre un impedimento y está ahí para retrasar las cosas,、mm. eh, entendemos que de buena voluntad sería algo no muy difícil de, de solucionar. Digamos, no es muy diferente a lo que viene haciendo Nación、eh, todos estos meses, ocho o nueve meses que venimos、eh, peleando esto. Este, y sería importante que, que desde el municipio se tomaran medidas、eh, similares de, de, de órgano de Contralor, que es este, en representación de gente que, que mueve el mercado, que incide. Eh, directamente en la identidad cultural, no solamente de la localidad, sino del país. Este, así que bueno, estamos en esas peleas. Pero entonces, para resumir, la, la, la, los dos lineamientos fueron entonces: uno, uno igual me estoy dando cuenta que、si、no lo dije, el presupuesto y el otro,、eh, ah, sí, los subsidios,、eh, que son hasta 30 mil pesos en tres veces.、Eh, nosotros, por ejemplo, desde el Carpón Cultural estamos llevando.、Eh, Los, los papeles, porque、uh -huh. ayer había sueto municipal.、Uh -huh. eh, así que, bueno,、eh, tenemos el subsidio ese... ...el municipal por un lado y el, y el presupuesto que esta semana nos enteramos en qué anda.、Eh, y bueno, después hubo otros puntos más、eh, que no tienen respuesta, por ejemplo, de lo que se pide en la ordenanza de emergencia cultural,、eh, una parte, o sea, algún artículo. Eh, refiere directamente al trabajo、eh, de trabajadores del arte y la cultura de la localidad en la agenda de, de la subsecretaría de cultura del, de la municipalidad. Entonces, ¿de qué forma van a, a emplear、eh, trabajadoras y trabajadores、eh, de nuestra localidad,、eh, artístico-culturales?、Eh, ¿Si va a ser por concurso público? ¿Si van a llamar directamente? ¿Si van a.? A poner una lista en la mesa de entrada de la, de la Casa de la Cultura Federal y, y que la gente pase a anotarse, qué método de selección, bueno, de qué forma lo van a, a publicar y, a, y abrir ¿no? para、mm. que esté、eh, en conocimiento público y uno pueda actuar en consecuencia,、eh, y también、eh, qué parte del presupuesto, o sea, qué porcentaje, se dedica a artistas、eh, locales. Y siempre que digo artista, quiero que se entienda que es trabajador y trabajadora también. Porque uno habla de artista, pero no lo asocia generalmente con eso, y eso es un gran problema ideológico y de forma, lamentablemente en este país al menos. Este, así que、eh, hay actividades de verano también que en la reunión nos han、eh, comentado que, que están,、eh, digamos, buscando la forma de, de, de trabajar con artistas locales, porque, como pasa en todo municipio, Lo que pasó este año, que es histórico,、sí. pasó también el año pasado, y al anterior, y así, es que、eh, todo lo que se hizo virtual、eh, volvieron a traer a, a artistas, digamos, de renombre,、sí. eh, sin artistas locales. Creo que hubo uno o dos que, que se contactaron directamente, pero no, no, no es que hubo un llamado a. Convocatoria de artistas y trabajadores del arte y la cultura de Pilar para participar en el Pilar LATE o para generar contenido eh, virtual eh, en, en las plataformas de, de cultura. Entonces, nada, parte de la participación que se pide desde, desde Cultura en Red、uh -huh. es que sea un, un porcentaje para trabajadores del arte y de la cultura、eh, fijo. Que tanto presupuesto o tanto que se destine para eventos culturales, X cantidad de porcentaje, sea s 30-50%, se dedica a artistas locales.、Eh, que claramente es una forma de generar、eh, no solamente、eh, trabajo, sino visibilidad, difusión, identidad, es, es todo lo que está bien en términos de derechos humanos, digamos, que avala la Constitución.、Eh, y no es que me quiero ir por las ramas, pero el, el nuestro país adhiere.、Eh, Jurídicamente a, a las disposiciones de, de declaraciones de derechos humanos realizadas de 1948 a esta parte y, y rectificadas, perdón, ratificadas、eh, en tantos países y a través de tantas、eh, asambleas internacionales. Entonces hay que hacerlas valer porque la, el derecho a la, a la identidad cultural es, es algo que se pelea. Que la identidad cultural también implica poder trabajar y que el Estado te ampare.、Mm. Eh, Ahora, en, ramas,、eh, pero... en síntesis, digo, lo, lo, las propuestas concretas que el municipio hace e s un subsidio para espacios culturales que tienen que ver estrictamente con la compra de elementos de higiene y de. De protección frente a la situación del coronavirus y esta posibilidad de、eh, seguir pensando con, a partir de los subsidios que envía、eh, nación o, o provincia, una propuesta propia al respecto de una emergencia y de una、um, respuesta urgente como la que estaban necesitando y planteando ustedes desde Cultura en Red no, no existe todavía. Claro. Sí, en realidad、eh, te corrijo una cosa nomás.、Sí. Eh, son dos、eh, líneas de fomento, si se quiere. Una es el presupuesto provincial, que bueno,、uh -huh. lo baja provincia,、eh, que es e es para insumos, la primera tanda por lo menos. Sí. Y el otro es un subsidio que lo hacen, lo gestionan desde la subsecretaría de cultura a través de la municipalidad,、uh -huh. es para espacios, porque como el presupuesto que baja de provincia es solo para insumos,、uh -huh. entonces dijeron, bueno. También tenemos esta, vamos a, a otorgar esta línea de subsidios para que puedan afrontar gastos. ¿Qué digo? Es mega simbólico porque son 30 mil pesos, que la verdad es que pago la luz de un mes con eso, o el、okay. alquiler. Entonces, pero bueno, yo qué sé, es algo concreto que, que se recupera si se quiere.、Mm. Y no te entendí la otra parte de la pregunta, discúlpame. No, y esto de ustedes venían planteando la emergencia cultural que. Declarar la emergencia no es una cuestión simplemente declamatoria, sino que permite muchas veces redestinar presupuestos para atender. Cuando uno declara la emergencia habitacional, la emergencia alimentaria, la emergencia en cualquier eje que plantea, lo que hace es esa emergencia permitir utilizar fondos que quizá estaban destinados a, o tenían otros destinos, utilizarlos para hacer frente a esa situación de emergencia. Al no declararse la emergencia, al no avanzar esa ordenanza, dependen de los programas y de las políticas públicas, ya existen tanto. Provincial como locales, no se crea nada nuevo para atender esta demanda que están haciendo ustedes. Exactamente, bueno,、eh, nosotros calculamos que estratégicamente nos dieron la posibilidad de la reunión y un cara a cara este, para que nosotros no institucionalicemos、eh, los reclamos y no se institucionalicen también、eh, las líneas de, de beneficios directamente, que debería, debería ser perentorio.、Mm. Entonces, por eso. También otra cosa que, que pide la,、eh, la ordenanza, en el. Ahora no recuerdo el artículo, pero uno de los primeros es que se institucionalice la permanencia de una mesa multisectorial de、uh -huh. representación del arte y de la cultura、eh, para tener un diálogo permanente y poder incidir en la, justamente lo que vos dijiste, en la distribución de, de presupuestos y, y, y que se haga valer, o se hagan valer,、eh, todos los reclamos que. Que se piden,、uh -huh. básicamente. Y bueno, en la reunión que tuvimos,、sí. nosotros leímos、eh, antes, o sea, en el comienzo de la reunión, todo el pliego de, de reclamos y de propuestas, incluido este, que fue el primero que tocamos, y dijeron: Sí, sí, ustedes tienen nuestros números de teléfono, así que nos pueden mandar un mensaje cuando quieran. Y nosotros dijimos: Bueno, mira, nosotros lo que vamos a hacer es solicitar una reunión cada un mes, cada dos meses, para ver. Eh, eh, cómo sigue todo lo que charlamos en cada reunión,、mm. y de esta forma vamos a institucionalizar la permanencia de esta mesa intersectorial que es Cultura en Red, porque、mm. ellos no lo quieren hacer porque no les conviene, claramente, pero nosotros vamos a seguir peleándola, es la única manera. Si es que no presentamos la ordenanza, claro, ¿quién fue el funcionario que los recibió? Antes de la reunión, o sea, desde la, el secretario de gobierno、uh -huh. eh, de acá de la municipalidad de Pilar nos, nos otorgó la, la posibilidad de la reunión,、eh, que no pudo asistir a la reunión misma y estuvieron el subsecretario de cultura y el director de cultura.、Uh -huh. No hay entonces una. No quedó de esa reunión una próxima. La posibilidad de con sus, te, sus teléfonos contactarse y volver a, a gestionar esa reunión. Se encuentra, pero no hay una propuesta sistemática. o No quedó de la última reunión una instancia ya pactada.、Eh, no, no, no. Quedó, digamos, en palabras. Quedaron las posibilidades de, de, de juntarse en las próximas semanas.、Mm. Eh, pero bueno, específicamente esta, porque es cuando nos dijeron que, que hacen la primera bajada del presupuesto.、Mm. Eh, así que nosotros este jueves con Cultura en Red tenemos un Zoom, una reunión, y ahí vamos a decidir quién va a solicitar la reunión al Ejecutivo、eh, para volver a tratar todos estos temas y seguir avanzando. Y bueno, como te dije hace un ratito,、eh, uno de los puntos en los que queremos avanzar es. En la institucionalización de esto. Por eso la periodicidad y la agenda、mm. la vamos a proponer nosotros.、Claro. Y se tendrán que manejar con lo que nosotros propongamos, pero van a tener que necesariamente sentarse a, dialog a dialogar todas las veces. Bien, como siempre, quedamos atentos aquí en la radio para seguir las novedades de cultura en Red Pilar. Fabio, un abrazo grande, muchas gracias. Dale a ustedes y muy lindo el espacio.